Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la niña, habla, ¿cómo andás? ¡Oh, maestro! Ya no sé, un mes que estamos, ahora este estamos ya con el Cuti y los tres este dándole para adelante. Trabajó muy bien todo este mes que estuvimos con Lucas. Sí. Trabajó con Molly y con otros Sparring. Casi estamos rondando los 100 rounds. Qué y, y Muy bien, gracias a Dios. Estamos cómodos. Acá hay nieve, hace frío. Ah, mirá vos. Estamos en una cabaña totalmente calefaccionada. Estamos muy bien. Y, y con un, un supercampeón que realmente es una persona excelente como James mole Y le viene bien ante el chico Matisse, ¿no? Bueno, ni hablar, ni hablar porque es la experiencia de los guanteos, la experiencia de estar al lado de, de un grande como él. Claro. Es, es, es, está capitalizando cosas para para ir viendo... este lo que va a ser su vida en este mundo que está tan bien el posicionado, ¿no es cierto? Claro, yo tengo toco... sé sí, vos casi, dale. Eh, primero Carlos, estuvieron viendo videos de Vivian Harris? Sí. sí. Sí, estuvimos viendo este, obviamente que eh, esa parte es más el, el cuti junto conmigo no es cierto claro. el chico lo mira pero mucho no le interesa porque él tiene un, ya un trabajo este, muy bien armado y no no podemos hacer una estrategia una estrategia dos estrategias tiene que ser una cosa eh, de, de, de la vea hasta la cera claro. ¿Sí y eso te lo da un entrenamiento riguroso un, un guanteo riguroso trabajo serio y, y bueno y Un equipo como el que estamos formando Con el con juntos, ¿no es cierto? Pero de todas formas sabemos La altura, que es lo más importante Sabemos que es derecho Vive un par de peleas con él con Mausa, vive Junior Witter Vimos la última de Nuevo Laños Y Y bueno, y también sé que le ganó a, a un chico Octavio Narváez de Los Ángeles que ya lo conozco bien porque entrenaba donde estaba yo con Luján. O sea, sé que tiene una mano una derecha dura y un cross de izquierda eh, peligroso, pero bueno, el chico está para para todas las manos que le tiren, no solo para dos. Claro, pero igualmente creo que la, la clave es Lucas, está muy bien, está potente y bueno, con este mes de que estuvieron ahí trabajando con un monstruo como Mosley, estará veloz, así que yo creo que cuando él lo conecte a Vivian Harry me parece que ahí va a estar la definición del combate Sí, ojalá no no trabajamos para eso no trabajamos para una mano trabajamos para los 10 rounds y, y trabajamos para, para ganar no no sé se, se, se sorprendiente carlos lo que pasa es que eh, viendo yo vi la pelea de mausa y bueno ahí demostró a, alguna alguna falta de espíritu diríamos eh, vivian harris y bueno creo que él está en una eh, cuesta descendente y, y lucas matices está en su mejor momento más allá de que vino una lesión, pero es un boceador que, a mi gusto, es uno de los mejores prospectos a nivel nacional, y no solo nacional, sino a nivel mundial. Sí, sí, no hay duda. De todas formas, en ese sentido somos muy cautos. Yo especialmente eh, siempre prefiero eh, como dice el, el ruso, el chino, ver, ver, hacerla difícil para que salga fácil. Porque cuando la crees fácil después te resulta difícil. Entonces mejor trabajar este, con dureza y, y viendo que, que, claro, entendés, todo todas la, las contras para después tener todo a favor y no ver que así si, si está es siempre peligroso fue un campeón del mundo, eh, tiene nada más que tres peleas perdidas eh, es un rival digno un rival de primer nivel que no sé si hoy está tan abajo no en eso no, no nos fijamos, no sé si me entendés Sí hay una cosa Carlos, es, es el mejor hay una cosa que hay esto Carlos sí. eh, como técnico, ¿cómo ves la diferencia de entrenamiento de Estados Unidos? o de la meca mecavoo a la que hacemos nosotros vos como técnico hay mucha diferencia por empezar este, es dif la diferencia de es el estar concentrado mm. y concentrado en serio no paseando sí, sí. ahí ya hace la diferencia Don, claro. no tener a nadie eh, cerca que, que bueno que pueda en cierta manera a veces sin querer molestar sí. o, o entender sea lo que sea quien sea sí, sí, eso sí. por un lado por el otro lado estos son más que guanteos son prácticamente peleas este que con toda la protección, obviamente. Pero claro, son, son, sí, pero son, son peleas. Acá son todos los sparring invictos y, bueno, y el supercampeón. Así que imagínate que, que no está con pibitos, eh, esto es riguroso riguroso total y cada round estamos a una altura que trabajamos con una escasez de, de oxígeno mm. y encima con calefacción, entonces trabajamos con sofocación, sino con muy poco oxígeno. Y pero... eso es lo que genera después la... la, la, la más, más mayor cantidad de sangre para cuando vos para que transporte el oxígeno y cuando vos bajás, en este caso bajamos a Los Ángeles en claro. este caso a La Vega, vamos a tener él va a tener el doble de, de, de capacidad eh, de aeróbica, ¿me entendés? Qué bueno, ¿eh? muy bien. Bueno, eh, Diego tu pregunta. Sí, Carlos eh, Buenas noches, le habla Diego Romero de aquí eh, la, la pregunta es la siguiente ¿Cómo se llevan adelante los 3 rounds por semana que de guanteo con Shane Mosley? No, no, no. Eh, eso fue eh, la primera semana después se planteó otra situación Mosley recién iniciaba la, la parte exigente y entonces Lucas hacía mucha fuerza, por eso nada más que dio tres rounds después comenzamos a hacer cuatro llegamos a cinco y hasta seis rounds con Mosley, pero nosotros seguimos trabajando con otros sparring aparte ellos midieron mucho el trabajo de Lucas, porque Lucas está muy potente y, y no fue a recibir, sino fue a tirar, y ese fue el trabajo y eso fue lo que a Mosley lo, lo impactó y lo que hizo que, que le agarrara tanto cariño a, a Lucas porque realmente Lucas le pegaba ¿me entendé Entonces lo, lo exigía de tal forma que como ningún otro sparring y de esa es la forma en que, que Mosley está muy muy feliz, está muy contento con, con Lucas, lo quiere mucho, realmente le tomó mucho cariño. ¿Y la visita de Oscar de la olla en una de las sesiones de guanteo entre Lucas y Shane Mosley? Sí, eso fue una visita para para verlo, Oscar es un tipo macanudísimo, rey humilde, muy buena onda igual que Mosley y bueno y estuvo con, charlando con Lucas eh, sobre Sturo, sobre el trabajo que hizo, sobre el trabajo que vio y con muy buena predisposición a todo, por eso habrán visto fotos ya, sí. y bueno, y, y muy contento él, porque es boxeador de su empresa, que mejor, claro. ¿cierto? Verlo con, con alguien que a él le ganó, como Mosley, Así y es. ver lo que ha hecho Lucas con Mosley, o sea, no fue a, fue a, a, a presentar realmente un boxeo y, y con una fuerza, y, y bueno, <ríe> este, eh, no, no le fue fácil a Mosley. Eh, eh, ¿Luca está por ahí? Sí, sí, está acá. ¿Me pasás salud con un segundito? Bueno, pero como no, con mucho gusto. Sí. Bueno, ahí te paso, Mingo. Gracias, gracias. Hola. Lucas, ¿cómo te va? Mingo Rafael y el campeón en el ring. ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo le va? Bueno, acá estamos. Contento, ¿no? contento, ¿no? Sí, contento porque, bueno, una preparación linda y, y nos está yendo bien y nos estamos poniendo a punto para el playa. Ahora, esta preparación es totalmente distinta a la que hacía siempre, ¿no? Digamos, es una... es una te Notás la diferencia, ¿no? Sí, más vale, bueno, por la, aparte por la altura y por la, la exigencia de los sparrings, ¿no?, que, que tenemos acá y, bueno, la, la verdad es que una experiencia muy linda y, y estoy muy contento de estar acá. Eh, bueno, eh, ¿cómo fue ese encuentro con Oscar de la Hoya? Oh, bueno, muy lindo, a pesar de, ¿no?, en, en mi ídolo siempre lo dije y, y, bueno, que haya estado acá, la verdad es que para a mí fue muy lindo, que me pude sacar foto y bueno, él me vio muy bien y me dijo que tenía mucho trabajo para mí este año eh, Lucas, ¿tenés algún prospecto? o sea, ¿te dijeron eh, de salir airoso de este combate, que seguramente va a ser así? Eh, ¿Cuál va a ser el tema el futuro? No, no, no todavía no no me dijeron nada, pero bueno, me dijeron que este año iba a tener mucho trabajo pasando esa pelea. Claro, porque vos estás muy bien posicionado en los rankings, inclusive en la OMB, estás tercero y abajo de Timothy Bradley y, y seguramente dejando una buena impresión en este gran evento ahí en, en Las Vegas, eh, vas a estar apuntado a Una pelea grande para, para fin de año Seguramente Sí, seguro eh, Todo depende no cómo salga esta pelea Seguro que vamos a salir muy bien Me tengo mucha confianza Y bueno Ojalá que, que Este año se me dé Una oportunidad de pelear Por el título Y bueno Voy a dejar todo también ese día Bueno Esta debe ser tu pelea más importante no La más difícil La de más nombre La más grande De tu carrera hasta ahora Sí, la verdad que sí la... El lugar Todo Todo Sí y sí, bueno, ya he peleado en Las Vegas, pero sí. uh, no. esta es una pelea, la pelea que me, se me van a abrir las puertas, y la pelea que tengo que salir a ganar sí o sí, así que bueno, es sí, una oportunidad linda de mostrarse acá aparte, es una pelea que, que va hasta Mobley de, de fondo, ¿no? Y, que nene, ¿no? Y abrir eh, la... abrís abrí la cartelera para la televisión. Eh, no, todavía no sé eso. No se bueno. sabe, porque nosotros vamos, a través de Cadena Eco, vamos a hacer el festival por HBO para todo el país y esperemos que llegues a entrar en el programa, así, la, así podemos hacer la pelea en vivo para toda la gente. Espero eh, es que nosotros entramos a las 12 de la noche, ¿viste? Ojalá que pelee después de las 12 de la noche, porque la vamos a hacer la velada, sí o sí. Pero ojalá que vos entre después de a 12 de noche de acá de Argentina, para poder entrar nosotros a hacer la pelea, porque va a ser la única radio que va a transmitir para todo el país, para 217 emisoras de la, de la Argentina, tu pelea. Sí, bueno, ojalá, ojalá que peleas ahora, si ustedes pueden transmitir y, y que la gente argentina vea o escuche la pelea mía, así que para mí sería un gusto enorme. Seguro. Diego Romero. Eh, bueno, Lucas, buenas noches. Ahora son las 9 de la noche, ¿no allá? Hola, Diego, sí, son 9 menos 10 y bueno, ya, ya eh, comimos un ratito y bueno, ahora estamos mirando un poco de pelea por la tele y después a dormir tranquilo. ¿Cómo se llama el tema de la nutrición? ¿Cambió mucho con respecto acá? ¿Cómo? En cuanto a las dietas, la nutrición, me imagino que tenés un un especialista en nutrición, ¿no? No, no, no, especialista no, porque no no me cuesta mucho el peso, estoy a 3 kilos de, de la categoría y, y comiendo bien. ¿Quién cocina? No, esta vez, eh, a partir del lunes me empiezo a cuidar un poquito más, pero no, no, no nada exigente porque doy bien el peso. ¿Y cómo fue? fue la bueno, ya ahora estás con el Cuti, o sea que ya está el equipo a full. Sí, bueno, estamos acá con Charlie, Alaní y el Cuti Barrera que llegó ayer. Y la verdad que bueno, muy contento porque estamos los tres, los tres somos nos tenemos mucha confianza y somos muy unidos y nos llevamos bien, que es lo importante y bueno, y estamos estamos pasando unos días lindos, así que bueno, entrenando duro los tres juntos, ¿no? Bueno, un saludo enorme dale al Cuti y bueno, te decíamos lo mejor, te vamos a transmitir la pelea, vamos a estar atento a todo lo que pase, te decíamos el éxito es el éxito del país, vos sí te que sabés que vamos a estar siempre alentándote. Sí, bueno, ya sé que va a estar toda la Argentina no eh, eh, esperando el resultado de esa pelea y bueno, que eh, vamos vamos a salir bien, me tengo mucha confianza porque estoy entrenando muy bien a conciencia, así que, bueno, saludo a ustedes, muchas gracias por, por llamarnos. Dame a un carlito y los saludamos. Chau, suerte campeón. Chau, nos vemos, muchas gracias. Saluda a todos. ¿eh? Gracias. ¿Listo? Carlitos. Sí. Gracias por todo.